Estará también Manu Dupando con estas dos gentes. Eso sí, que se llama salsa. Y dice así. ¡Saludos, señores! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! Ajá, un automóvil. Descarga de trompón. Y no pone a guardachar a la casa. Un automóvil, los automóviles, los otros móviles. I don't know.